aclarar, comunicar también a todos los padres de familia, colegas, maestros, directores y la población estudiantil en pleno que el día de mañana las clases son normales, no tenemos ninguna instructiva del Ministerio de Educación vía director departamental, no tenemos ninguna instructiva, más al contrario se ha escuchado por los medios de comunicación también que Las clases el día de mañana son de manera regular y esto nosotros corroboramos y queremos pedirles a los directores, colegas maestros, padres de familia que son corresponsables de, de dar cumplimiento a la normativa el 01 quebrado 2018 que en su artículo 18 nos dice el cumplimiento del, el del calendario escolar que son los 200 días hábiles de trabajo de la gestión 18. ¿Hay alguna sanción para, para el maestro que no cumpla? Seguramente vamos a nosotros ver, ¿no? porque esta, este comentario que se está haciendo no hay ninguna instructiva, vamos a nosotros pedir posteriormente el día de mañana que los directores pasen el informe a la dirección distrital quienes han sido los maestros o los directores mismos con en coordinación con las juntas escolares que han ido incumpliendo, han ido acatando este supuestamente paro que está coordinado en el nacional. ¿no? Nosotros estamos siempre ratificando que el día de mañana es las clases son normales habrá tolerancia en el horario de ingreso tomando en cuenta este paro Eh, consideramos de que sí, evidentemente vamos a ver, por eso nosotros no tenemos ninguna eh, instructiva del día de mañana, pero sí, seguramente, pues, que está alarmando a todo padre de familia, es la preocupación de que el día de mañana posiblemente no haya eh, medios eh, de transporte y esto va a dificultar al, al llegar, a la llegada de los estudiantes a las unidades educativas. Vamos a coordinar con los directores que seguramente también por esta situación vamos a ver la flexibilidad que podemos eh, nosotros eh, ir a eh, dando respuesta a las situaciones que se presenten.